Estamos en contacto con Lorena Jesús, la doctora Lorena Jesús. Lorena, buen día, bienvenida. Buenos días, José Luis, ¿cómo están? Buen, buen día, buen día. Bueno, está complicada la mañana hoy. Los duendes de las comunicaciones... Este, no nos permitían el, el contacto contigo. Eh, estábamos diciendo que los vecinos de, de la Comisión de Defensa de Laguna del Cisne y Arroyo Solis Chico están de, haciendo una denuncia de hechos graves, eh, acoso y hostigamiento por parte del titular del proyecto Chacras de la Laguna. Contanos, Lorena, acerca de esta situación. Bueno, sí, esta situación viene digamos de alguna forma eh, manteniéndose desde a fines del año pasado en el cual bueno la, la comisión resolvió denunciar los hechos eh, a, ahora eh, ya que bueno se persisten en el tiempo y de alguna manera eh, no digamos no, no hemos tenido digamos en eh, Respeto de, de, de parte del titular cuando se le ha manifestado en varias y en reiteradas oportunidades de que eh, nosotros somos una comisión y de que de alguna forma eh, tenemos instancias para poder, eh, digamos, intercambiar, que son las comisiones de Cuenca, en el cual perfectamente puede asistir allí. Es más, han asistido varias autoridades en el, en el lugar y y nunca existió problema, pero bueno, esta persona se ha comunicado con algunos integrantes de nuestro colectivo de forma personal hacia sus eh, teléfonos particulares, que evidentemente en algunas ocasiones saca de las denuncias que, que hemos presentado en los distintos eh, en los distintos organismos, como ser Ministerio de Ambiente, como ser en, en la propia Intendencia de Canelones, Eh, y bueno y utiliza digamos esos medios y esos mecanismos pese y a pesar de que se le ha solicitado eh, que vaya por la vía correspondiente que ninguno de nuestros compañeros tiene la, la potestad de decidir o actuar por su sola voluntad eh, en estos casos por lo menos no en representación de la comisión de la laguna del cisne eh, en representación perdón de la comisión de en defensa de la Laguna del Cisne y de Yaciri, eh, y bueno, y esto insiste, igual, digo, a nosotros no nos sorprende como como activistas ambientales este tipo de prácticas, que lo sabemos, que, que está en Uruguay y en, y en el resto de la región, es, es bastante habitual, ¿no? En otros países eh, se, se lleva a otros extremos donde terminan desapareciendo eh, las personas que se encargan de, de la defensa del ambiente, ¿no? Los activistas ambientales. Eh, bueno, pero acá en Uruguay es muy eh, es común, digamos, esta práctica donde eh, aquellas personas que quieren llevar adelante emprendimientos privados que afectan directamente al ambiente cuando obviamente eh, toma repercusión pública y cuando, como es el caso de, de, de la Laguna del Cisne, bueno, utilizan estos mecanismos que evidentemente a, a cualquier persona eh, común o que no está acostumbrada a esto eh, lo toma por sorpresa, le infunde de alguna forma también preocupación, miedo. Eh, entonces, bueno, nosotros actuamos como colectivo Y decimos, o sea, no le tenemos miedo ni a Pablo Videgain ni ni a ninguna persona que busque hostigarnos porque en realidad lo único que estamos realizando es la defensa del ambiente, la, la defensa del agua potable y más en este caso, que no es de ahora, o sea, la Laguna del Cisne viene siendo protegida por la Comisión por algo lleva el nombre eh, desde hace muchísimos años, ¿no? Eh, digo, tú sabes mejor que nadie, ¿no? Desde a, mucho antes que, que yo estuviera en la comisión, ¿no? en, en mi caso particular me sumo sí. con la lucha en contra a, a, de la instalación de, de, del basurero en el Yacir, y a las nacientes de Yaciri, pero en realidad venían hace muchísimos años oponiéndose a la fumigación que se realizaba en sus costas y bueno, y defendiendo el agua que, que en definitiva es de todos. Ajá. Uh -huh y eh, lorena además de la denuncia pública que están haciendo de esta situación eh, han ido a, a las autoridades correspondientes del de gobierno digamos para que sepan acerca de estas amenazas o, o no mira nosotros más allá de, de, de tomar la decisión como colectivo de hacer la denuncia pública y que todos los medios se enteren de la situación que estábamos viviendo y eh, estamos también viendo también la, la, las vías correspondientes para, para hacer la denuncia eh, en la órbita que corresponde, eh, por lo menos de forma personal, y eso también queda a criterio de, de cada uno de los compañeros, que nosotros tampoco lo, lo podemos presionar, porque entendemos que es una situación bastante eh, delicada, ¿no? Y... Si bien la carta que, que enviamos, sí, evidentemente fue digamos eh, compartida distintos organismos, y hemos tenido, la digo, yo creo que no, no no es la sorpresa, sino que este respaldo de todos los colectivos eh, a nivel nacional y regional, de, de aquellas organizaciones ambientales que también luchan por el ambiente, que se solidarizan con, con nosotros, Eh, entonces, por eso decimos, nosotros no tenemos miedo, tenemos el apoyo del pueblo y tenemos el apoyo de la verdad que nos asiste, porque, digamos, nosotros no, no nos estamos basando en, en mentiras, sino que nos estamos basando en, en distintas eh, leyes, decretos, Eh, tratados internacionales que nos asisten a la razón y a la protección de nuestro ambiente, por eso digo eh, gracias, tenemos eh, el apoyo de, de muchos colectivos que se han solidarizado eh, muchas eh, organizaciones que, que bueno, que, que muestran su apoyo, eh, así que, bueno, eso nos pone bastante contentos y, y lo que decimos, nosotros no, no estamos solos, no tenemos por qué tener miedo porque sabemos que, que este tipo de práctica, de alguna forma de patoterismo que se utiliza para hostigar a, la, a las personas que están defendiendo el ambiente es habitual en nuestro país, es habitual también, por ejemplo, el tema de de quizá no tenemos eh, elementos eh, o, o apoyo suficiente de parte de, de lo que es la jurisprudencia en uruguay estamos eh, a, a no sé, años luz de atraso en comparación con otros países de la región como por ejemplo con argentina pero bueno esperamos y, y, y que así como digamos nosotros defendemos el ambiente de que haya también eh, jueces que sean tocados y que, y que bueno y que en realidad respeten eh, la doctrina que respeten la la, jurisprud la jurisprudencia no, que respeten el ordenamiento jurídico que nos asiste eh, en la defensa del ambiente, porque en definitiva nosotros estamos defendiendo el agua que es para todos, ¿no? Claro, pero lo que quiero decir es, la Intendencia Municipal de Canelones, eh, el Ministerio de Ambiente, ¿están en conocimiento de estas amenazas? acabamos de, de trasladar eh, la situación y, y, y compartimos a todos los mails de las instituciones Ajá. de los cuales tenemos contacto, y sí, bueno, sí. también los medios de prensa, porque la idea era esta, ¿no?, claro. de que en realidad en su momento preservamos por por cuidado de nuestros compañeros, pero bueno, como se mantienen eh, este tipo de, de mensajes particulares, personales, eh, a cada uno de ellos, eh no no digo a todos sino particularmente a compañeros que han estado vinculado con el tema de las denuncias que ponen su cuerpo, que ponen sus sus datos eh se los ha comunicado y abordado de forma privada es más ayer uno de ellos recibió un mensaje a, pa a partir de, de estas de, de, de esta de este comunicado eh, entonces volvemos a insistir o sea están los mecanismos para poder comunicarse con nosotros no es la vía correspondiente a través de mensaje de whatsapp o de, de instagram eh, no es la vía correspondiente también las amenazas de que nos van a hacer denuncias privadas o eh, penales. Es más, digo a mí no me extrañaría que el día de mañana eh, nos hagan algún tipo de, de denuncias a nosotros de forma particular, eh, porque es, es la práctica habitual que tienen eh, este tipo de, de uh -huh. emprendimiento proceder, ¿verdad? Eh, Lorena, eh, para terminar, porque ya estamos en, en hora de la pausa aquí en el informativo, eh, el proyecto Chacras de la Laguna, eh, eh, ¿es legal o es ilegal? Nosotros entendemos que es un proyecto ilegal porque en realidad trasciende nuestro ordenamiento eh, jurídico, en el cual tenemos desde eh, la Constitución de la República, el artículo 47, tenemos el Tratado de Escazú que nos asiste, tenemos distintos, eh, digamos, distintas Decretos departamentales que prohíben eh, este tipo de, de fraccionamientos sobre, eh, sobre lugares que son, digamos, destinados a, a producción rural. Eh, y digamos, esto es, es como un retroceso brutal en materia jurídica porque eh, en Canelones sobre todo ha habido una lucha muy importante de parte de los colectivos, entre ellos la Comisión de la Laguna del Cisne, en defensa de, de, de los cursos de agua como es eh, la Laguna del Cisne, en defensa del de, de agua dulce que, que es para abastecimiento principalmente de la, de, de la población. Eh, entonces, decimos que es ilegal a nuestro entender de que no se respetan eh, los acuerdos que, que hay actualmente, que no se respetan los decretos departamentales en los cuales están establecidos de que deben cuidarse los cursos de agua y que no, no, no puede llevarse adelante este tipo de emprendimientos, por lo menos sin haber tenido antes un estudio de impacto ambiental eh, y bueno y nosotros ahora estamos trabajando para que la laguna de cisne sea declarado eh, reserva de, de agua dulce que sea eh, sea una zona cautelar para que allí digamos de alguna forma no se lleven adelante este pri, este, este tipo de emprendimientos que sabemos que va a repercutir eh, principalmente en, en la calidad del agua, que ya está comprometida, que viene siendo monitoreada por el CURE de hace bastantes años, eh, entonces no entendemos por qué, por un lado, tanto la universidad como la intendencia eh, lleva adelante prácticas de, de protección, de relevamiento de la calidad del agua, que ya está comprometida antes de este proyecto, digo, no lo decimos nosotros, lo dice la Universidad de la República, Eh, y vamos a llevar adelante un proyecto de, de fraccionamiento de un barrio privado que sabemos que in, eh, inicialmente no serían para viviendas de forma permanente pero nada nos asegura a nosotros que después, una vez que compra el, el loteo de, ¿no? de, de, de las chacras evidentemente que, que el propietario va a querer claro, edificar sí, y, sí, sí. y no nadie que le pueda prohibir no vos venís mente los fines de semana, no vengas todos los días Está claro. Lorena, Jesús, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. ¿eh? No, a ustedes. Chau, chau. Hasta luego.